Estas nanoestructuras, estos nanocables, eh, tienen la mmm, potencialidad, tienen eh, la propiedad, mejor dicho, de eh, mmm, chupar, uh -huh. por decirlo de alguna forma que nos entendamos todos, eh, de chupar el agua que hay en la atmósfera.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 electricidad. Javier Chavianos, gracias a vosotros.